Mujeres con Historia Cuando los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo en 1895 no pensaron que su invento se convertiría en uno de los mayores y más maravillosos inventos de la historia ingenio logró grabar las primeras imágenes en movimiento siendo cronistas visuales a modo documental de la sociedad que les tocó vivir sin embargo ellos en ningún momento se plantearon la posibilidad de crear sus propias historias no sería hasta la llegada de visionarios como Georges Méliès considerado el padre del cine narrativo que se comprobó el verdadero potencial de grabar con una cámara pero si te digo que Méliès no fue el primer director en crear ficción sino que la primera y auténtica pionera fue una mujer te preguntarás ¿cómo es esto posible? pues es así y en esta sección queremos hacer justicia e informaros de cuál es la verdad La primera persona en dirigir una película de ficción fue en efecto una mujer. Ella se llamaba Alice Guy, era francesa y fue la primera, he dicho bien, la primera persona en crear una película narrativa. Pero no solo eso, porque Alice también fue la pionera y creadora de la figura del productor y del productor ejecutivo. Alice, desde que descubrió el invento de los hermanos Lumière el 22 de marzo de 1895, mientras acompañaba a León Gumont como secretaria en el pase y presentación privado que le hizo uno de los hermanos Lumière a su jefe, supo el potencial que podía tener un invento de tal calibre y en su cabeza comenzó a bullir la idea de contar historias historias narradas a través de imágenes pero no imágenes estáticas o con simples movimientos sino historias con su inicio, desenlace y un gran final Gomón perfeccionó el invento de los Lumière y como buen comerciante quiso ponerlo a la venta Alice que había pensado en cómo sacar rendimiento a la nueva cámara convenció a su jefe ...que la mejor manera de vender aquel producto... ...era rodar películas cortas sketch... ...pero que a diferencia de las imágenes reales... ...grabadas por los Lumière... ...lo mejor era rodar historias inventadas... ...que impactaran a los posibles compradores... ...películas que sorprendieran al espectador... ...con planos en los que... ...se usaba la doble exposición del negativo... ...decorados, montajes a trecho... ...y lo más alucinante... Efectos especiales, porque sí, Alice también fue pionera en esta modalidad. Pero si sí, Alice logró realizar toda esta maravilla rodando unas mil películas, según dicen, ¿por qué es tan desconocida? ¿Por qué ha caído en el olvido? ¿Y qué ha pasado con el legado que dejó? Poco a poco... ...iremos desentrañando... ...esta cruel injusticia. Los orígenes de Alice... ...pues en principio... ...nada tienen que ver... ...con el mundo de la, cre de la creatividad. Ella era una eficaz... ...administrativa que tras estudiar secretariado en 1894 comenzó a trabajar para la Compañía General de Fotografía con 21 añitos. Lo que no se puede imaginar era que un magnate llamado León Gaumont, asociado con hombres ilustres de aquella época como Gustave Eiffel, creador de la famosa Tour Eiffel de París el astrónomo y geógrafo Joseph Ballot el banquero Henri Vesnier pues iban a comprar la compañía de fotografía en la que ella trabajaba. En cuanto Gomón se puso al frente de esa compañía, Alice, que era muy lista, se convirtió en su secretaria personal. En la persona de su máxima confianza tanto es así que cuando su jefe adquirió el invento de los hermanos Lumière asesorado buena parte por ella se dejó convencer y no puso ningún reparo cuando le propuso rodar su primera película eran los primeros pasos en el mundo del cine los fallos técnicos los avances estaban a la orden del día claro eran tiempos de experimentar y Alice, que era una mujer muy inteligente y con mucha imaginación que había leído muchísimo porque era hija de un escritor y también editor que además estaba al tanto de investigaciones realizadas por expertos en fotografía como Etienne Jules Marie pues supo utilizar esos errores como trucos para usarlos en el rodaje de sus películas <risa> Gaumont creó una cámara junto a Josh Dominique, un inventor que había creado el fonoscopio. Bueno, pues capaz de grabar este invento, capaz de grabar y proyectar imágenes animadas mucho más perfeccionadas que el cinematógrafo original de los hermanos Lumière. Y alguien sabía que aquella cámara le daría muchas alegrías. ...se mostró... ...algo reticente... ...con la desbordante pasión... ...que le transmitía Alice... ...claro, tenía miedo... ...de invertir dinero... ...en un proyecto... ...de producir pel películas... ...y que al final... ...pues no se obtuviera... ...el beneficio... ...que él pretendía... ...pero Alice... ...insistió tanto... ...que... como cede... ...pero con una condición... ...le dice que... solo puede... ...grabar... ...películas... ...los fines de semana... ...que por supuesto... ...por nada del mundo puede desatender su trabajo como secretaria y Alice, Alice está tan ilusionada que acepta pero ella lo convence y entonces ella se hace productora se hace directora, actriz bueno pues exactamente le convence en 1896 Alice rueda su primera película unas semanas antes, y esto es muy importante unas semanas antes que la primera película de Georges Méliès Esta película se llamaba La Fe Ocho El Hada de los Repollos De tan solo un minuto Un sketch de un minuto Inspirada en un cuento francés Que narra ...como los niños nacen de repollos... ...y las niñas nacen en rosas... ...ella debía tener pasión y amor por el cine... ...porque Gomón vio que, que se había interesado... ...primero porque el, el, la, el sistema de, film, de filmación mejorara... Y que, y, que, ...y que era una mujer dispuesta a contar historias... ...y el hada de los repollos estamos hablando de 1902... ...es que es muy temprano... ...es que ella es, es, es realmente una pionera... La experiencia con aquella película, con aquel sketch, fue tan exitosa que los clientes acudían a la compañía de fotografía para adquirir la nueva cámara. Gomón era un comerciante nato y simió a Alice de sus responsabilidades de secretaria para decirle que rodara más películas para sí aumentar el potencial negocio. La producción de Alice fue muy ambiciosa y grande. Con Gomón como productor ejecutivo tenía gran presupuesto. ...que aunado a su iniciativa creadora y a su inventiva creadora... ...pues no había género que se le resistiera... ...incluido el policiaco. Crea distinto género... ...drama, fantástico, western. Para Alice no hay límites, pues... ...utiliza la cámara en movimiento... ...utiliza la cámara rápida... ...y también la lenta... ...sí, la que usa ahora tanto nuestro querido Pablo Motos en el hormiguero, claro ahora es muchísimo más potente y con muchísima más tecnología pero para aquellos momentos ella ya decimos que fue una auténtica pionera también edita las películas y atentos Alice Guy es la primera en incorporar el color al cine mediante el coloreado de la película y también incorpora el sonido mediante la coordinación de imágenes con la reproducción de grabaciones en fonógrafo Vamos, que era una auténtica crack. Y sí que utilizaba algunos efectos, algunos trucos que ya estaban utilizando, que ya había utilizado Meliés que estaba utilizando Meliés y que se le que son um, como son la doble exposición o, lo, o filmar en retroceso y sin embargo siempre se le ha, se le ha adjudicado a Meliés. Sí. aunque sus películas pertenecen al género de cine mudo claro, logra plasmar perfectamente y dramatizar el lenguaje gestual de sus actores. Y además, las películas son igualmente protagonizadas tanto por mujeres como por hombres. Y no se le caen los anillos, ¿no? A la hora de reflejar la sociedad de su tiempo, como el papel de la mujer en los inicios. ...del siglo XX. Gomón está encantado con los resultados... ...y entonces decide contratar... ...a más directores para que hagan... ...esos pequeños sketch... ...para que hagan esas pequeñas películas... ...y nombra a Alice... ...la coordinadora y supervisora... ...de todos estos nuevos directores... ...de la compañía. Al final, Alice se convierte... ...en la primera persona en vivir del mundo del cine. Y también estuvo en España, sí. En 1905 rodó en España un corto donde pone de manifiesto el género musical visitando ciudades como Madrid, Sevilla o Granada que quedarán inmortalizadas para la posteridad. Y miran tú por dónde en España conocerá a su futuro marido, Herbert Blasé. Un año más tarde, Alice filmará una de sus películas más ambiciosas. Vida, nacimiento y muerte de Cristo. Un film, que esto ya sí es un poquito más largo, de 33 minutos. Que contará con 300 extras. Y gracias a los cortes de edición ella conseguirá que los ángeles aparezcan y desaparezcan por arte de magia, varias veces en la película pero incluso se ve en las imágenes como Jesucristo levita como si cuando muere se alzara hacia el cielo Con 34 años en 1907 se casa por fin con el cámara Herbert Blashe, un británico que también trabajaba para Gumón en Inglaterra y Alemania. Y cuando se casan se van a vivir a Estados Unidos donde montan una productora cinematográfica llamada Sholer Company allí se desvinculan totalmente de Gomón y empiezan a producir y dirigir sus propias películas entre tanto llega su primera hija a la que pondrá de nombre Simón y Alice deja tres años el mundo del cine para dedicarse a ser madre pero claro, harta ya de este papel pues vuelve con muchísimas ganas a lo que más le gusta, a dirigir películas Y dicen los cronistas que de 1910 a 1914 su compañía producirá 325 películas de las cuales unas 50 estarán dirigidas por ella. Incluida, atentos, la primera película protagonizada totalmente por negros dirigida en 1912. De nuevo, Alice vuelvo a ser una pionera. <risa> Parece que las cosas pues van muy bien y construyen unos estudios cinematográficos en New Jersey. Alice rueda con animales y no duda en quemar un auto para ser mucho más realista. Pero en 1919 la cosa decae. Los proyectos caen en una profunda crisis y pues tiene que para sobrevivir primero alquilar sus estudios a multinacionales pero mira tú por dónde un fatídico incendio termina por arruinar el negocio y claro pues no le queda más remedio que cerrar las tres productoras que habían abierto y prestar sus servicios a grandes compañías cinematográficas para poder subsistir al final la crisis profesional la crisis económica afectará también a la vida personal de la pareja su marido empieza a engañarla con una actriz y ella desencantada vuelve a Francia en 1922 pero en Francia no logra que confíen en ella como realizadora cinematográfica es como si no le perdonaran que hubiese marchado a Estados Unidos en busca de lograr su propio sueño Para colmo de males, su antiguo jefe, Luis Goumont... ...pues publica unas memorias en 1930... ...y es incapaz de nombrar en ninguna de sus páginas a Alice Guy. Ni tampoco, por, por supuesto, el magnífico trabajo... ...que había realizado para él, para León. Este hombre, en 1930, escribe sus memorias... ...y borra de un plumazo a Alice Guy... ...en, el, en lo que fue su influencia en su trabajo y lo que fue su, el crecimiento de ella para dedicarse a lo que amaba, que era hacer películas ¿no? y contar historias con las películas. Entonces, ¿sabes cómo la registra la historia? Eh, secretaria de León Gomont, probablemente su amán. Alice cae en una pequeña depresión, porque claro, eh, su marido la ha traicionado, su antiguo jefe también la ha traicionado, pero ella quiere pelear ella tiene que decir y tiene que demostrar su valía, intenta saber qué ha pasado con sus películas las rodadas con Gomón, pero muchas de ellas están deterioradas o están inservibles y bueno, pues para reivindicar todo su trabajo, en 1913 escribe un libro y, y afirma allí que el entretenimiento del cine ha dejado de ser algo hecho para los pobres y que se ha convertido el cine en el séptimo arte. Parecía que Aliesgui pues había logrado un éxito en la historia de la cinematografía porque finalmente parece que eh, tanto sus compañeros la hacen un homenaje en 1957, sus compañeros del cine y el gobierno francés en 1953 le concede la legión de honor. Pero poco a poco resulta que ella se va a Estados Unidos otra vez... ...e intenta recuperar esas películas y ve que no hay ninguna, hay muy poquitas... ...y las que están están registradas a nombre de Gomón o a nombre de su exmarido Blaché. Por tanto, se queda totalmente frustrada. Encima, su hija tampoco la ayuda a, a nada, a recuperar nada de su legado... ...ni su hijo tampoco, original Y bueno, pues ella al final muere a la edad de 94 años en 1968 y su muerte pasa totalmente desapercibida no hay ninguna esquela y su nombre vuelve a caer en el olvido borrado e ignorado en los libros de la historia del cine